Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando Comenzamos eh, una semana no más con, eh, con una nueva edición del programa La Tertulia Aquí en los, los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Ecija eh, Hoy retorna aquí con nosotros el, el tertuliano David Deli. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, David mí, ¿no? Después de, de un periodo de ausencia Que, que estas dos semanitas, ¿qué pasa? Ahí estaba entretenido, ¿no? Sí, hombre, hemos estado aquí con la tertulia, nos has escuchado, ¿no? Por lo menos, ¿Qué no, va, no. Que va, que va. escuchado. Obligaciones personales bueno. y profesionales. ¿no? Okay. Y, y bueno, pues también está Fernando, como. Como cada lunes ya. ¿no? Como cada lunes, ¿no? <risa> prácticamente el lunes pasado no estuvo, pero. Okay. Fernando Rivera, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. Y está también José Manuel Reyes, buenas noches, José Manuel. Hola, muy bien, buenas noches. Hoy, 11 de mayo de, de 2009, ¿eh? se cumple el. Vamos a recordar 9 de mayo, que, que se cumple el 64 aniversario de la derrota del nazifascismo, 9 de mayo de 1945. Es la fiesta nacional rusa y fue cuando el ejército rojo entró en Berlín, que el 9 de mayo de 1945 que supuso la derrota del nazifascismo en Europa. ¿eh? Sí, una fecha. Eh... ...que hay que recordarla, ¿no?, porque... ...es sí, una fecha revolucionaria... ...sí, ¿no?, y aparte, hombre, se pone fin a... a al imperio nazi, ¿no?, bueno, <risa> al imperio nazi, ¿no?, pero... ...a la extensión del nazismo por toda Europa, ¿no?, y que, bueno, supuso... El... ...la expansión del fascismo, ya nos quedamos aquí en España bueno, nomás... Se, y, ...y en Portugal, en la península... ...que casi se terminó, ¿no?, puesto que aquí hubo una excepción... ...una excepción que duró bastantes años, ¿no?, que fue aquí a España, ¿no?, y quién sabe por qué intereses, ¿no? Aquello que se llamaba entonces la Guerra Fría hizo que que ese régimen, pues, durese unos poquitos años más, ¿no? Sí, ahora más adelantamos, hablamos un poco también, hemos hablado de la marcha rota, que es el 17, de, 17 de, mayo, de mayo, el próximo domingo, y bueno, pues está también relacionado con, la, eh, con el mantenimiento del fascismo aquí en España, ¿no? Que fueron los pactos de ayuda mutua en 1953, por el cual España entregaba... Aparte de la economía, a la multinacional americana le entregaba la, el territorio, ¿no? Al ejército sí, para americano que, para su dominio de, del mundo. Sí, para que no interviniera aquí. Al imperialismo yanqui. El, el, el para imperialismo que yanqui. a cambio de un apoyo al régimen, no para entrar los organismos internacionales. Pero sin embargo lo dejan, dejan a España. Sí, el plan Marshall de recuperación de la económica claro. europea. ¿verdad? Claro, pero bueno. Un, un chiste. <risa> claro, el España es que no entró en la... la Segunda Guerra Mundial, España se mantuvo al margen. En teoría, ¿no? El plan no Marshall entró, fue para evitar eh, el ascenso de, de los partidos comunistas en los países de Europa Occidental, que en España está claro que el Partido Comunista pues, no iba debe a llegar a poder No hay que darle el, eh, para, eh. estando con el franquismo, ¿no? Pero en el resto de países de Europa, porque además el Plan Marx tenía una cláusula que era que si en los gobiernos concentración que decidieron, el país que tuvieron ministro comunista no recibía no ninguna nada. ayuda económica. el Plan Marx además había intereses económicos y dictaban directrices políticas a cambio de, bueno, que de recibir la ayuda económica. Bueno, la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini se mantuvo al margen, ¿no? pero sí apoyó ¿no? con... ...apoyó a, al franquismo, ¿no?, en la Guerra Civil, ¿no? Hombre, en la Guerra ¿no? Civil, Italia le faltó simplemente la declaración jurada de guerra uh -huh. a España, ¿no?, ...porque al menos en el plano formal, ¿no?, de declaración de guerra, uh -huh. el ejército italiano... ...Italia mandó aquí de armamento y de... ...con claro, campo sí. de prueba de experimento de nazifacismo para la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes también mandaron mucha ayuda militar, ¿no?, y económica, pero los italianos... ...los italianos se borcaron de más cliente. que los nazis... Sí, no, que hubo no ...una inversión tecnológica que entonces fue la mayor de, que se había hecho hasta la fecha... ¿no? ...recordemos que el primer bombardeo que hubo sobre una ciudad civil... pues se, ...se hizo aquí en España ¿no? y ni tan siquiera fue de españoles contra españoles... ...sino que fue un país que vino a ayudar... ...y eso de que Franco no ayudó la a Alemania no fue pues, el, el Wolftenio me parece que... ...que es un material con el que se recubrían los tanques y, y los, y sí, los cañones... ¿no? Wolframio, ...el Wolframio, ¿no? Wolframio, ¿no? Que entonces España era Galicia, la productora de, la... del 40% de este material que valía muchísimo más caro que el oro, ¿no? Y se le estuvo vendiendo a saco a cambio de oro durante mm. prácticamente hasta el final de la guerra en la que se le empezó a vender a los aliados, ¿no? Y de hecho aquí mientras estábamos pasando hambre, salían trenes y trenes enteros en dirección a Alemania, ¿no? Porque esto era una despensa para ellos. en sí además no se sabe por qué. además también bueno, España no participó directamente a través del ejército, pero sí lo. Los voluntarios falangistas, ¿no? La extrema derecha española se alistó como la, voluntario la para combatir, azul. la división azul para combatir en el frente ruso, ¿no? Para matar a comunistas. Yo tuve un maestro, Pero, un maestro que era el Férez, que era... Salieron escardados allí. porque era de la división azul, los, después los lo convirtieron en maestros. un fascista, ¿no? Sí, lo hicieron maestro escuela para bueno. que estuviera Sí, luego se salieron de allí escardados porque... Vamos, los que fueron allí un fascista, pues fueron fascistas reclutados voluntariamente. Sí, sí, eso Porque los que no iban voluntarios ya cambiaron de bando, se pasaron <risa> con, los, con, con los, los rusos, ¿no? Los que iban castigados, presos y eso que mandaron y aprovecharon para cambiarse, para cambiarse de bando y seguir combatiendo el fascismo ¿sabes? en Europa. En Europa. Mm. Y la división azul pues fueron eso, re, reclutar voluntarios y eso que fueron. Al frente ruso, que es donde el ejército nazi, pues, eh, puso a tres cuartas partes de su ejército, ¿no? Y es donde se ganó ...donde se ganó la guerra nazifascismo... ...de ahí la conmemoración el 9 de mayo... ...que fue... ...simboliza la... Es el la entrada de las tropas... del entran y entra en Berlín... ...y entran en Berlín... en Berlín... ...bueno pues... Eh, ...comenzamos con la tertulia ¿no?... ...después de esta breve introducción ¿no?... <risa> ...recordando la, una... Efeméride, ¿no? ...la efeméride ¿no?... <risa> ...y bueno vamos a comenzar hablando con... ...vamos aquí en el plano internacional ¿eh?... ...porque... Eh, para este sábado, aquí es sábado 16 de mayo, en la Casa de la Juventud, pues está, eh, se está preparando el primer festival solidario en Éseja, eh dedicado a Palestina, con el objetivo de, de, bueno, de que nuestra ciudad pues contribuya a paliar los, los daños ¿no? que la invasión genocida por parte de Israel a los territorios de al territorio de a la franja de Gaza, pues ha eh, supuesto para la, la población palestina. Que, por cierto, <coughs> no me gustaría eh, dejar de, de la tema de la visita de su excelencia espiritual, eh, el señor Reisinger, ¿no? eh, a territorio <coughs> israelí, ¿no? donde, bueno, una vez más hemos visto como un harto cargo eclesiástico, de, bueno, de la jerarquía eclesiástica, como es el Papa pues se mantiene no. margen de, sí lo... de la situación del sí lo... pueblo palestino cuando hace muy poco tiempo eh, se estaban bombardeando Hasta 600 personas, ¿no? a, a civiles, niños, mujeres, personas mayores hemos visto como, bueno, eh, por parte del de, de Papa no se ha mencionado ningún tema ¿no? sobre ese bombardeo ¿no? porque estaba en territorio israelí y bueno y aparte tampoco se ha mojado en, en el conflicto no simplemente ha dicho que bueno que, que la paz allí en, en aquellos territorios pues debe de establecerse con la consecución de o el establecimiento de los dos estados ¿eh? y bueno realmente lo que lo que quien en Israel no en este, en este sentido no y aparte bueno eh, una la verdad es que me ha parecido un poco bochornoso que diga no eh, que bueno que hay que luchar contra el antisemitismo no cuando bueno hemos visto eh, cómo la cómo el ejército de Israel ha aplastado no a la población palestina y sigue aplastando aunque bueno ahora las noticias Pues. Ahora de forma velada y. Son más. Y abierta. No son de la ahora forma, de forma brutal franca que, y abierta. Que hemos visto en estos últimos meses, ¿no? De, sí, ahora de la brutalidad. Terror psicológico, Pero bueno, ahora se, se está aplicando otro tipo de, de medidas, ¿no? Como es el, el tema de, bueno, pues, el tema humanitario, ¿no? Que no se obstaculiza, ¿no? La entrada de, de, de alimentos, ¿no? Y de medicamentos, ¿no? así como de otro tipo de, de productos vitales, ¿no?, para la supervivencia de, del pueblo palestino. Y, bueno, se sigue el ejército israelí, pues no solo el ejército, sino también la diplomacia israelí, ¿no?, pues se sigue, digamos, un poco eh, atacando, ¿no?, a, a lo que son las organizaciones democráticas, ¿no?, del pueblo palestino elegido por los ciudadanos, ¿no?, como hemos visto en en, otro, en otras ocasiones, ¿no?, Y yo, hombre, me ha quedado, quedado asombrado porque no se ha hecho mención por parte de, del Papa, ¿no?, de, la, de una máxima autoridad eh, religiosa y cristiana, ¿no?, que se supone que debe, bueno, en otras ocasiones, como hizo Juan Pablo, condenó la guerra de Irán ¿no? y la invasión del ejército estadounidense. En este caso, bueno, cuando se han alcanzado, pues, cifras... Eh, de alrededor de las 1.500 personas ¿no? de sobre todo de niños ¿no? y civiles pues la verdad que un poco en, en su día pidió en, cuando estaban los bombardeos pidió que se desaran sí, bueno, pero lo pidió lo que el... pasa es que ahora en, desde el punto de vista diplomático se complica la cosa, David desde el uh -huh. punto de vista diplomático tú no puedes ir a un estado ¿eh? y ponerte uh -huh. a rajader porque digamos que te van a, no, a nombrar un grato y para eso no vayas Entonces eso no es tiene que, que tragar, no, aunque, okay. el papa, aunque el Papa del principio, la comunidad cristiana que hay en Palestina ya le ha criticado esa okay. esa, esa situación, bueno, aparte los musulmanes, sino también lo, los propios cristianos han criticado de que no haga mención, pero es que el problema es que le crea un conflicto diplomático, estamos hablando de dos estados. Sí, bueno, pero se ha mojado... Si tú va, si tú, pero si tú vas a un Estado, pues no ha venido... No, estamos hablando de un Estado no actualmente. Se ha mojado, ¿no? Estamos en hablando decir... de, de un Estado que es Israel, porque el Estado de ah. Palestina todavía no existe. No, pero no existe. me refiero que el, el Papa... es jefe jefe de Estado. Sí, de, de su... sí del Vaticano. Vaticano. Uh -huh. Entonces, digamos que... O no vas y lo rajas de donde quieras, pero si te metes allí, sabes que estás metido en la boca al lobo. Allí no te puedes poner a rajar ni a meterte con el... Con, con el Sarón, no, no me acuerdo cómo se llama el... Claro, lógicamente este es una visita es de, un former, de un jefe si de, de Estado con, ah. con unos intereses económicos, que okay, es lo que va a afianzar ahí... en, la, en la zona, ¿no? Llevan muchos años negociando eh, lo que sea, es los impuestos pero, religiosos... Seguramente va y encaminado para tema... que la comunidad religiosa palestina no tenga ningún con, ningún problema con Israel. No, según está lloviendo, también están... Están ultimando, dicen, un acuerdo que llevan con mucha prisa. Me parece que llevan veintitantos años haciendo el acuerdo, ¿no? Y es para la exención de los impuestos, los impuestos no, que van a tener que pagar, según lo que está lloviendo. Que van a, a ser dos iglesias también. Van a ser uh -huh. dos, dos iglesias en una zona que es donde... que no me acuerdo. Que... No, sí, lo que están negociando sí, la, es la, la, la exención no, sí, de impuestos. Pero, a a ver, el... pero lo que dicta las Naciones Unidas, las resoluciones de las Naciones Unidas, es hacer dos estados, no dos iglesias. Eh, Hombre, esa es la resolución de, la eh, Nación, ¿eh? de las Naciones Unidas en 1947, una vez finalizada lo... la, la Segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad de naciones que fracasó razonable... se cambió por las Naciones Unidas. Una de las primeras resoluciones fue la creación de dos estados. En la razonable que la región solo, de Palestina. Que fuera solo un estado. Claro, ese, son los razonables? eso es lo que llaman el, el, los dos escalones. El, no sé exactamente cómo lo llaman los palestinos. Eh, Dos, es como los dos pasos que tiene que seguir primero la creación de dos estados ah, para finalmente untarse a un estado laico ¿eh? de personas libres mm. no un estado confesional que no esté sometido a ninguna religión sino que sea un estado, una república de, de trabajadores y trabajadoras de, de toda clase y, y intervenió por la ONU porque es que si no media las Naciones Unidas en ese tema y, y tienen armado hasta la franca Israel y al otro lo tienen tirando piedras mm. ...por lo que no es normal eso, esa situación... Bueno, yo, también yo, hombre, ...yo me voy a meter en berenjenales... De, ...pero que lo, lo cierto es que... ...si, si se va a, a la resolución de Naciones Unidas... ...tiene que intervenir Naciones Unidas... ...no, no, decir, no es que, que se aplique las Naciones Unidas... ...la Naciones Unidas, es que la, la, la, Nación Unida, la, la organización de Naciones Unidas actualmente... ...es, un foro, formado, es ¿no? un foro de debate... ¿Mm? ...las Naciones Unidas, por ejemplo... Eh, la Nación Unida es un instrumento pero de... de... Todos los cascos azules, ¿no?, que iban a tomar, ah, pero, lo... pero bueno, donde le interesa a los poderosos? La ah, Nación no. Unida es un instrumento de los países poderosos, principalmente de los Estados Unidos, para el mantenimiento de la persistencia del orden establecido, ¿no? La ah. Nación Unida, actualmente hay una resolución de las Naciones Unidas ¿eh? que insta a Israel a volver a los territorios anteriores a 1967, que es cuando se produjo la Segunda Guerra Árabe-Israelí, es cuando los... ...los israelitas se anexionaron... ...parte de Cisjordania... ...de Egipto. Gaza... De ...el sur del Líbano... ...los hartos del Golán... ...el desierto del, ne del Negev... Eh, ...la península de Galilea... ...y entonces hay una resolución de la Nación Unidas ...que interrea que debe volver... ...a fronteras anteriores a 1969... ...esa resolución esta se incumple... ...es una resolución de la Nación Unidas ...que se llama necesidad de poner fin... ...al bloqueo financiero económico... ...sobre Cuba... ...que está aprobada por 167 países... ...que solo tiene tres votos en contra... ...que son Israel, Estados Unidos... ...e Islas Marshall que son unas islas... ...allá en el Pacífico... Y o sea, se incumple, ...Estados no, no. Unidos, Estados Unidos y Estados Unidos... ...y eso se incumple, ¿no? Claro, el derecho a veto, ¿no? Hay también eh, el Tribunal Internacional de Justicia... ...que es un organismo de las Naciones Unidas... ...al igual que... Eh, ...que lo es... ...la Organización Mundial de la Salud... ...la de los refugiados... Pues, ...las Naciones Unidas también tienen un tribunal internacional para juzgar los crímenes contra la humanidad entonces ahí está la doble vara de medir ¿no? Eh, no existe eh, una jurisprudencia objetiva sino que eh, por ejemplo se juzga a Milosevic a, a Saddam Hussein pero no se juzga a Narabu y a Tony Blair ¿no? que, eh, que son los responsables de, de una masacre ¿total? de la guerra de Irak que es una guerra ilegal porque cuenta con el rechazo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, que son los cinco miembros con derecho a veto, fueron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y China, no los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y que ese Consejo de Seguridad al que luego se han ampliado a diez países más que van rotando, los cinco permanentes más los diez están rotando. Pues la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, donde están representados los países, así como el Consejo de Seguridad, rechazaron la, la guerra de Irak. Por lo tanto, es una guerra ilegal contra los derechos internacionales en el que se producen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, los responsables de esa guerra pues no son juzgados en el Tribunal Internacional de la Haya. Sí, son juzgados. Eh... Milosevic y Saddam Hussein creo que fue juzgado en un tribunal ver, montado por los, España, los americanos directamente. Eh, no, sé no es que, que sean, no es que buenos, Milosevic y Saddam Hussein, son esos malos, ¿no? Pero los otros no que son, tienen, no son menos que medirlo, malos, ¿no? tienes que medir luego la ley. Otros también manera. tienen que ser juzgados. Claro, de hecho, sí. Aran Abrí aquí se ha presentado una querella casi al Tribunal Superior de Justicia de España eh, contra José Mariana precisamente por la participación oh, de España en la Guerra de Irán, ¿no? Eh, querella que va a trámite, sin embargo, pues los, los autores de la querella pues no tienen esperanza porque no va a prevalecer la justicia y, y el derecho, sino que va a prevalecer la política y, eh, y, eh, bueno, y también las personas que se juzgan, ¿no? Es una persona de re relevancia política. pública. Ha salido, lo que pasa es que yo la, la noticia no la tengo, no, no la tengo. Sí, esa, esa querella está, está organizada hace tiempo y está, Detrás, bueno, la querella la presentaron... Un colectivo y, yo, que se llama un, Juicio... Juicio, juicio nada, donde está representado la Asociación de Víctimas del 11M, también está el Partido Comunista de España, también eh, está, ¿no? Pero y, actualmente, ¿verdad? hace unos días, ha salido... Neces, en, en habrían presentado la, la querella en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Mm. La querella va a trámite, ya tendrán que... Sí, pero lo que te quiero referir, aparte de lo de Arná... Que han metido una. también a, van a abrir una, eh, un proceso a, a una, una intervención militar de Israel sobre el Palestino. Sí, sí, sí. Lo ha abierto un juzgado español. Un juzgado español. ¿eh? Creo que hay una polémica ahí grandísima porque ya prácticamente lo han dicho el fiscal general, que, que es que eso nosotros no podemos convertir claro, en. Eh en, el, en el, Tribunal el Tribunal Internacional de Justicia. Eso tendría que jugarlo la haya, pero como te digo, el Tribunal Internacional de Justicia es dependiente de la Nación Unidas y las Naciones Unidas parten de una idea de representar a todos los países, pero actualmente es un foro de debate. Pues. Eh, esta resolución se incumple, ¿eh? la de ponerse eso al bloque de Cuba, la de volver a los territorios anteriores, en 1967, Israel, la de... ...no no agredía a Irán... ...pero una guerrilla... ...esto se incumple... ...y las otras cosas... ...pues hay que cumplirlas... ...cuando interesa... ...entonces es un foro de debate... ...que no tiene... No tiene ...autoridad... Mucho. Y eso es malo, ¿sabes? Malo no, porque... Aparte que tiene un funcionamiento que no es democrático, sí. ¿no? por eso mismo, principalmente por el derecho a veto, ¿no? los cinco Cara, potencias le, le, que fueron las vencedoras de la Segunda claro. Guerra Mundial, ¿Tiene tiene es, vez, que, tienen ¿tiene, derecho ¿tiene, a veto. De ¿tiene, ¿tiene hecho, que, me parece ahí, que se está ahí, preparando ¿no? una reforma de, de la ONU, ¿no? Sí, para, sí, se está preparando una reforma... Para que esto desaparezca, ¿no? Que y de se, se muchos más países, ¿no? De, y de los puntos de está debatiendo, ¿no? Para que no haya tanto mamoneo como había hasta ahora, ¿no? Ya que la, OU, si la, OU, hay la OU, un... no tiene fondos propios a ver pero si, si hay una, verdad, un, un profundo cambio países, como, ¿no? y como hay en hay Eurovisión pero si de verdad José Manuel se quiere crear un organismo internacional eh, lo que ese organismo internacional viste, debe ser acatado por claro. todos los países claro, lo, no lo puede que, hay ver, que hay que hacer es tomárselo en serio claro, lógicamente. los amos del mundo Estados Unidos, Israel y tal que incumplen los, con los dictámenes claro. de, de las Naciones Unidas ¿no? y luego eso, el tema de juzgar a Miló se vía a cada y a todo este tipo de gente por crímenes contra la humanidad que los han cometido pero no juzga por ejemplo a Yorubu que también los ha cometido, también se ha acertado eh, las la resoluciones de las Naciones Unidas y ha llevado a cabo una guerra que es ilegal y que por lo tanto es un genocidio uh -huh. humano ah, de hecho uh -huh. han muerto eh, pues bueno, y eh, rondan los dos millones de iraquí uh -huh. y sí. el número de muertos Y sigue muriendo gente. Y sigue bueno, vamos a sentarnos gente. un poquito en la actividad que hay el próximo sábado. no Sí, bueno, vamos a sacar un poco la actividad. Mm. A las 12 hay una conferencia ¿eh? y desde aquí, desde la 93.4, pues invitamos a todas las personas que nos te, están escuchando a que participen, que vengan a la conferencia. Pues va a ser muy interesante. Vamos a tener la oportunidad de contar con un representante de, de, FECO, ¿no? de del, Fren, del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, que mm. es la izquierda palestina. que y que van a ceder a venir aquí a dar una conferencia a las dos va a haber una paella y después a las tres pues, empiezan los, unos conciertos una ¿no? eh, en la que bueno, van a participar Ricardo López, que va a hacer un monólogo Morista exijano, eh, que participó eh, el otro día en la gala de, de Tánato uh -huh. en la entrega de, de premios, eh, participó en la presentación eh, OMERTA también, ¿eh? Omerta es grupo de hijos, la Alianza, mmm, una batucada también, eh, protesta, in Insecure, molestando a los vecinos, boitillas muertos y Cerof. Cerof al final. Eh. Que es un grupo de aquí. Protesta, de protesta, protesta el grupo protesta. Protesta es un grupo que tiene discos y. Y tiene un cierto nombre, ¿no? Dentro de los oh, combativos alternativos. Sí, una batucada, también lo he dicho. Uh -huh. Una batucada. Eh... Este cartel es antiguo, Fernando. Ah, Estaban viviendo no. viendo un cartel. Entonces, luego la batucada se incorporó después, ¿no? última hora uh -huh. y se ha incluido en el cartel. Este cartel se hizo antes de que la batucada confirmara. Uh -huh. uh -huh. Y está, bueno, está organizado por Izquierda Unida, el Partido Comunista de. El sindicato Breve del Campo. Sindicato del ¿no? El sindicato del Campo, de los trabajadores, la escalera, hierbabuena, y ACECO, que es la Asociación Estatal de Cooperación con Palestina, uh -huh. y a través de, de la cual pues, se va a financiar. Eh, sí, colabora el, organismo sí colabora el organismo autónomo de Juventud y Deporte, a través de ACECO, de, de la Asociación Estatal de Cooperación con Palestina, pues se va a financiar eh, con lo que se saque de barra y de unos bonos que se están vendiendo a dos euros en los, para sortear una estatuilla donada por Rafael Mente, un artista cijano. Eh, a través de los proyectos que tiene ACCO, pues vamos a participar desde aquí de Cijan en la compra de, de una ambulancia, ¿no? Porque como sabéis, en la Franja de Gaza, pues los hospitales y las la ambulancias y todo tipo de, de equipamiento médico han sido eh, masacrados por la... han sido destrozados por la... Por la por aviación israelí pues el genocidio que, que se produjo que fue que a no, un genocidio lo que están cometiendo los los realitas los israelíes el estado ah, de israel contra la, la población para niños. china ¿no? si no, en definitiva el, eh, esta actividad lo que va digamos a, como objetivo de finalidad es la compra de ...de equipación médica, ¿no? En este caso, un, una ambulancia bueno. con dotación sanitaria, ¿no? Para poder atender las necesidades sanitarias, ¿no? A, eh, <coughs> de las que, bueno, pues... ...hemos, hemos estado viendo en la prensa, en los medios de comunicación... ...que por parte de, del ejército israelí... ...pues no ha habido ningún... Eh, ...en este caso... Eh, o sea, que han arrasado con todo, que no se lo han empezado dos veces. Ahí ellos la sí, además ahí la ambulancia que tiene que ir lo mejor equipada posible, puesto que por los checkpoints, eso, por los puntos de control, no hay veces que un enfermo puede tardar 5, 6, 7 horas en llegar a un, a un mm. hospital. no Incluso una mujer embarazada puede dar a luz tranquilamente en un checkpoint de esos que hay. ¿no? Entonces, mientras mejor esté apañada la ambulancia, mejor será el... Lo, el, el, la sanidad que puedan eh, encontrar. Tener mejor, ¿no? mejor sí, es por en la, la realidad, realidad, ¿no? Ya lo escuchamos aquí en una conferencia hace poco, ¿no? Que es que las mujeres dan a luz en los checkpoints, ¿no? Porque es una barbaridad, ¿no? En una zona tan pequeña como es Cisjordania, ¿no? Pues hay ciento y pico, doscientos y pico checkpoints, de las cuales la mayor parte de ellos, pues, Son itinerantes, es decir, que cambian en cuestión de horas, pueden cambiar, ¿no? Por lo cual una ambulancia tampoco tiene una ruta segura por la cual pueda saber que, que en ese momento pueda salir a escape, ¿no? De hecho, eh, los guardas les da exactamente igual que sea una ambulancia que sea una persona andando, que ellos abrirán cuando les toca abrir y, y si no, pues ahí se queda la ambulancia. ¿Es otra forma de presionar a la gente para que se vayan de allí? Sí, es la guerra psicológica, la guerra, ¿no? la guerra psicológica, si a, a veces salen corriendo y andan aquí y no vean el terreno, ¿no? Claro, bueno, eso es lo que busca la, el Estado no, de Israel, la aniquilación, el exterminio de, de, la, o población, o de, de la población árabe en la, zona, la región de Palestina, ¿no? Y también decir que no lo hemos dicho claro. que, que la llegada allí de los judíos responde a la ideología sionista, que es un movimiento que llama a todos los judíos del mundo a, a vivir en Tierra Santa, que es la región de Palestina, ¿no? Entonces cada judío que llega allí pues tiene que ser un palestino. Cada descendiente, ah. perdón, ¿no? Hay que claro. matizar a cada descendiente, no tiene por qué, practic no tiene por qué practicar sí, la religión, ¿no? Sí, pero llama o sea, a todos los... Descendientes de, sí. de sangre, por así sí, decirlo. Sí, y algunos o... es que no sean judíos, ¿no? Porque... Sí, pero un movimiento sí, sí, religioso, sí, llama sí. a los... Tiene unas excepciones sí. bastante nazis también, ¿no? Pues sí. que no hay que procesar la religión, sino que algunos de tus antepasados, sin indicar cuántos antepasados pues supuestamente tenga sangre de haber procesado esta religión, ¿no? Y, claro. Sí, es que la religión judía, pues el pueblo judío es el elegido por Dios, ¿no? Y el resto... Entonces el sionismo es un movimiento que surge eh, a finales del siglo XVIII, eh, a finales del siglo XIX, me parece. Eh, no puedo no puedo aseverarlo, pero a finales del siglo XIX hay que llama ...a todos los judíos del mundo a, a vivir... A bastante, en Israel... ¿no? ...entonces la llegada masiva se produce... Eh, ...a principios del siglo XX... ...y después de la segunda guerra mundial... Pues, ...empiezan a llegar... Ya, ...cuando viene eh, el barco ese... ...ya hay que un estado burgués... ...que el estado de Israel... ...que además desarrolla un importante... Eh, ...poder financiero... Pues, ...gracias al lobby judío internacional... ...y que se convierte... Mejor rápidamente un Estado imperialista que necesita del expolio de de otros pueblos, ¿no? Claro. Y hay que que Israel, pues, haya conquistado... Y además, el... Aquí, aquí en la radio no podemos poner el mapa, pero... Cuando decimos lobby, ¿no? Nos Chirra. referimos entre otro tipo de empresas a bancos, ¿no? Mm. Los bancos que hay establecido en Israel, pues... Y además, dominan, dominan Medellín, el Estado ¿no? de Israel, digamos que en tan poquito tiempo, estamos hablando de un Estado eh, joven, Eh, en cuanto a su co construcción, pues hemos visto que en tan poquito tiempo tiene, por ejemplo, uno de los ejércitos más dotados, no, tanto lo económicamente como armamentísticamente. Lo último, ¿eh? ¿Eh? El sí, último. pero la eso, última no última tecnología. Es, eso sí. porque tiene el apoyo de, de claro. los Estados Unidos. Sí, pero por intento, ejemplo, ¿eh? el servicio de inteligencia israelí el, o sea, el, Mossad. el denominado Mossad. Es uno de los servicios de inteligencia más prestigiosos, más, bueno, eh, más asesinos, ¿no? Porque ah. son de los que practican el, el, el terrorismo de Estado, ¿no? Bueno, en, en Israel se practica el terrorismo de Estado en este sentido. Ah, eso constantemente eh, y evidentemente. Ajá, la tortura y bueno, y aparte es uno de los estados que Estados Unidos y otros países permiten que tenga armas nucleares. Es decir, Estado, de Israel, Estado de Israel tiene armas nucleares que no tiene en no zona por ejemplo, que, bueno, por ejemplo, no tiene España. Que tiene 40, 40 millones de habitantes, Israel, que es una población eh, de, 17, 4, 8, ¿no? de 4 millones de habitantes. Tiene armas nucleares. Le ha, mandado, le ha mandado, ahora reciente le ha mandado una carta el gobierno norteamericano. Lo, los senadores norteamericanos le han mandado a Zapatero una carta diciéndole que, Expresándole su preocupación del antisemitismo que hay en España. Mm. Pero yo, para mí, que eso que se han equivocado en la encuesta. Yo creo que no es antisemitismo. No. Yo creo que en España no hay nadie que esté en contra del pueblo judío, ni de su mm. legítimo derecho, derecho. No, a practicar su religión. Y, y no, sí, si, es, o sea, no eso. un error total de miras. ¿no? Además, que, ellos lo saben que, que, que nosotros que... No, no distinguimos entre religión eso. y. De... Pero miramos la justicia y la, sí, la, que... la dignidad que... no, no, no, no, no, no, lo, lo que pasa, pasa es que España ha sido El de, de, de ultraderecha que está haciendo pues fascismo puro y duro Eso es lo que ¿sí? estamos en Lo que pasa de es que en España es durante ¿sí? el yo, bombardeo Y el asedio israelí, ¿no? del ejército israelí a la población en Gaza ¿no? A la población palestina Pues los ciudadanos no se han quedado en su llave Entonces ha habido muchísima gente Ha habido manifestaciones, ha habido concentraciones Ha habido muchas actividades en contra, ¿no?, de ese acedio del pueblo israelí, bueno, del pueblo israelí, del Estado de Israel al pueblo palestino eh, con los bombardeos de Gaza y con la masacre. Entonces, claro, eh, ha visto que aquí ha habido un apoyo, ¿no?, al pueblo palestino eh, bueno, salvo algunas, algunos partidos, ¿no?, por ejemplo el Partido Popular y algunos diputados del PSOE que iban a manifestaciones pro-israelí, ¿no? 50 o 60. Pasilla, Pero aquí no eh. estamos, no, o sea, aquí no estamos ni, ni con el pueblo de Israel ni con el pueblo palestino. Aquí apoyamos la causa palestina, evidentemente, Y no lo que nosotros creemos... No, que aquí, es. aquí lo que estamos, ni, con, ni estamos ni con el Islam, ni con el judaísmo, claro. ni con el cristianismo, Exacto. porque para empezar... Eso eh, el problema es que la zona es una zona que se presta mucho... Estamos con la justicia, ¿no? Claro. O sea, que en España, por ejemplo... Y entonces nosotros nos hemos manifestado por... Contra las atrocidades que claro, se han... Contra y entonces una falta de mira total por parte de, del Estado de Israel empezaba porque aquí las manifestaciones han sido llevadas por la izquierda la carta no y la manda el Estado de Israel le, manda el, no. eh, eh, le mandan los senadores no, no sé, americanos no. Sí, eh. sí, bueno, si sí, aquí el señor Zapatero fuera Nosotros por lo menos inteligente grave. diría que aquí en España hay una democracia claro. y que los ciudadanos pues por ahora se pueden manifestar libremente claro. y pueden expresar sus opiniones en este caso igual que los miles de ciudadanos las expresaron cuando Eh, se bombardeó Irán ¿no? y se, una se Irán. realizó la, una guerra y una invasión por parte del ejército americano Y los manifestantes sí. por aquí no son perseguidos, eh, no, normalmente. Sí, en, en, <risa> en, bueno, aquí los versos, sí. Claro, en gran parte muchos de los manifestantes pues, éramos ateos, ¿no? Y no creemos tanto ni en el Islam, ni en el cristianismo. Bueno, pero eh, contra eh, la eh, guerra de Irak. Estamos materialistas, ¿no? De filosofía Vamos a también contra no, y la guerra, sí, había de... que se han estado manifestando. Hemos visto como en Israel había judíos que se... Sí, sí, no, claro, no, judíos, y judíos que contra la guerra contra la de Irak. masacre, ¿no? Y contra la masacre con el pueblo palestino había muchísimas personas de todas las religiones eh, de la religión que posesan la religión islámica que posesan la religión católica sí, es que, es que no estaban en contra de esas matanzas no un no problema de religión es de ya no no un problema justicia. de religión de justicia ¿no? ah, bueno pues lo que tenemos por ahí? venga vamos a pasar bueno. a otro tema tenemos eh, tenemos por ahí. Tenemos bastantes cosas. Bueno, ahí. la marcha rota, que ya hemos dado algunas pinceladas, que es el 16 de mayo, tenemos el festival solidario con Palestina aquí en Écija, el 17 de mayo, el domingo, domingo, en la marcha rota, ¿no? Que pidiendo la, que la el que suelo de la luna se utilice como base eh, militar de los Estados Unidos para su política la, imperialista, la para su dominación del mundo. La, la propuesta que hacía Billy Meyer, que es el o sea, candidato... ...que tiene no. Izquierda Unida, el primero que va en la lista de Izquierda Unida el, al Parlamento Europeo... Exacto. ...la propuesta que hacía es que quedara como un centro de ayuda humanitaria... ...que la, la, la zona tiene su puerto, tiene su helipuerto, tiene, no sé si pequeño aeropuerto para aviones militares... ...pero podría servir como una, sí, una plataforma de, de, de ayuda Sí, se pide, por así ¿Sí? decirlo, que fuese un paso de base OTAN a base ONU. A base ONU. que de hecho, está de, de, de muy bien situada, ¿no? Para países eh, en, en que tengan emergencia, que tengan un terremoto. Sí, de hecho, la situación es prendida, ¿no? Que haya un, prendida, un terremoto, ¿no? que haya un incendio, que haya cualquier cosa que, que fuera rápidamente de intervención de ayuda humanitaria. Por y eso, allí hay una no instalación en el complejo de... Eh, aquello está, vamos, yo está allí es que De no toma es, pan y moja, ¿eh? Que aquello yo, es inmenso. No. Me... Está muy bien preparada, vive muy bien, muy bien allí. Inmenso, pero es una, un, unos mm. acuerdos que son los pactos de ayuda mutua, como ya dijimos ¿Ya? anteriormente, pero que se firmaron mientras... en 1953 para mantener el franquismo No los coló, no los coló, el, no los coló el, el PSOE, porque el PSOE sí. dijo en su día, cuando estaba Felipe González, de entrada la OTAN no. No. ¿Eh? Y de salida sí. sí de... Pues <risas> Al final ha salido el Solana, que era de, ministro del PSOE, ha salido como el... Sí, además firmaron una serie de convenios, ¿no?, por los cuales era un sí con condiciones y todas esas condiciones... Pues, yo, me gustaría, con plío, ¿no? yo me gustaría ver en la hemeroteca eh, a ver si el señor Solana en los tiempos de cuando estaba en el, estaba el Partido Socialista, la OTAN, ¿no? a lo sí, sí, sí, mejor De hecho estaba en contra de la OTAN, <risas> salían mítines en contra de la OTAN porque el PSOE estaba en contra no, de la OTAN no, no, de hecho, no. de hecho sí, no. subieron de al poder no. de entrada, de entrada no. no a la OTAN eh, estaba si en contra de la OTAN, cuenta, la OTAN era la sociedad española era la sociedad española ¿no? era sociedad española, ¿no? Entonces, el PSOE dijo que si, entra, que si gobernaba no iba a entrar la OTAN, de ah. entrada no pero Dale, luego cuéntame, cuando que, llegó al poder que pues, España en el gobierno de Suárez no estaba alineado, estaba, para mí que estaba, no, no estaba, eh, iba a las reuniones de los países no alineados, eh. Uh -huh. o sea, sí, que ahí donde están los países de... Todavía no estábamos nosotros alineados con el ¿Los bloque países de No estábamos ni con el bloque de la OTAN ni con el pacto de Varsovia. Y entonces, eh... eh... El PSOE dijo de entrada no, y luego... Claro, no, y el referéndum... A pesar de todo FOMO, a pesar de la manipulación mediática, sí, sí, sí, y claro, fue momento, a PSOE, eh, el, por poco, eh. Y Alianza Popular, que era el Partido Popular, sí, sí, fue, fue el, un, un 55% a favor sí, sí, pero un 45% pero a, de a poder, no De hecho, en el País Vasco lo perdieron. Eh. No sé, en Cataluña estuvo ahí muy... Es que la manipulación igualado. de la televisión, eso es lo que... Le... No. Sí, no, y aparte mientras puedan manipular la es, televisión es y de a que la para entrar el gran en... no, de son ahora mismo de los partidos políticos más importantes con más influencia y además ahora chantajean al gobierno de turno y como no me dé yo quiero la digital de no sé qué o si no pierde las elecciones bueno y ahora ahora Creo por ejemplo el tema de la publicidad ahora quita la, la publicidad de la televisión española y me la cargo porque no me interesa no claro. es y que si no consiguen que pierda las elecciones el partido que gobierna, ¿eh? Que, es que lo consiguen, que el, el, es el cuarto poder, ¿no de, de Porque la, la publicidad, la... pues, que entra en televisión española, que sirve un poco para minimizar eh, pues los ingresos, el pues Chantaje. es competencia del EA. Uh -huh. ¿Sí? Y bueno, eso ya se ha discutido en un montón de gobiernos y se ha dicho que, que la autofinanciación había que hacerla mediante la publicidad, claro. ¿sabes? para que no le cueste al ciudadano dinero. De una televisión pública. Otro tema. consiguieron que, que se entrara en la OTAN con, con la televisión. Bueno, o sea, hacer un llamamiento desde aquí de, a la población andaluza que muestre su repulsa a la. Es que la única el forma. Es, de las bases la única forma es y, salir a la manifestación eh, pero, y pelear allí. O sea, y salir en la calle. Otro tema de que tenemos que hablar hoy son las elecciones europeas del próximo 7 de junio, ¿no? Que ya se está un poquito perfilando la, sí, pero hay, la campaña, ¿no? Sí, hay poco... Que hoy estamos a, a 11 o a 12. A 11 de mayo. Y la, no hay mucho... mucho sí, pero activo. todavía no han mostrado la fase no, de espérate, campaña. Espérate, la campaña espérate, espérate, ¿no? Ya empezaron este domingo ya. precampaña. Ya han la sí, Cada para que pues, no El, pues, partido, el pues, partido Popular... Suyo, no en la claro, el Partido Popular y el Partido Socialista quieren convertir un poco esta campaña electoral y esta elección europea en un, plebiscito a en un juicio o sea, eh, no a la política de Zapatero en la política de a... Zapatero y a la política de, de... actual, ¿no? De... Sí, de hecho estamos observando como la, los preparativos de estas campañas no tienen que ver nada con la de otros años ¿no? mientras en otros años se estaba desmotivando y no se recurría a nada a ir llamando al voto ya es que llevamos Oye, ya eh, bastantes meses el Partido Andalusista me ha llamado la ¿no? eh, atención el Partido Andalusista creo que va Con... Sí, con Convergencia y Unión y, ¿Y con, PNV? El, PNV. Ah, ¿con okay. el PNV? Ah, ¿con el PNV? Ah. Claro, con la derecha. ¿eh? Ah, con los, que presenta... la derecha con los que decían a los PA que presentaban el plan, el plan Ibarreche, sí, que iba sí. a suponer la ruptura de España. Ah, bueno, habría que... Oh. ¿Eh? <risa> no, no, es que hay que saberlo, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, aquí a pleno decía había mociones del Partido Andalusista contra el PNV... ¿Eh? socio ahora de su coalición en la europea y, a, y anteriormente, porque creo que no es la primera vez que va con el Partido Nacionalista Vasco eh, a unas elecciones europeas a una coalición ¿no? de partidos nacionalistas y yo me acuerdo hace poco tiempo, estando yo de concejal que el Partido Nacionalista presentó una moción sobre el tema del plan Ibarreche, y bueno, acusando al Partido Nacionalista, al PNV de que, bueno, que eso era una ruptura de España que el Partido Socialista estaba apoyando al PNV y tal, bueno y de hecho eh, aquí, a, aquí a la fiesta del Partido Andalucista de, eh, de Ecija, no en numerosas ocasiones han venido dirigentes del Partido Nacionalista Vasco yo creo que hace poco también vino un tal, un, me parece que fue Maqueda de apellido, Él vino a la fiesta invitado por Julián y ha dado un meeting con Julián en la fiesta del Partido Andalucista de hombre, para que lo sepa también la gente, ¿no? que Que muchas veces aquí se presentan muchas se mociones de mociones de la galería, de que, bueno, y sí, hacer, sí. para Para hacerle ver a la gente lo contrario. De lo sí, que... ¿no? De que ellos no están. Sí, ¿sabes? no, yo, ya, ya. Es que eso. Bueno, ah, y, no igual será, que. Pero, no, pero bueno, el Partido Nuevo Exista quiere decir, por ejemplo, muchas bueno, veces. Bueno, pero esa no es nuestra batalla ya, Pero a ya, claro, ellos. Es, eh, la la demagogia que hay siempre, ¿no? Como uh -huh. en la mesa de las comisiones de fondo FIE, ¿no? En la que todos dicen que quieren que haya el mayor número de puestos de trabajo, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues, que se ha abierto ya por fin la bolsa de trabajo, ¿no?, pues no había una predisposición firme verdaderamente de los grupos políticos y de, del gobierno municipal para, eh, para abrir esta bolsa de trabajo, ¿no? Y esto corresponde exactamente a lo mismo, a demagogia pura y dura, ¿no? Eh, al pueblo le digo una cosa y después hago otra cosa por la espalda, ¿no? Esto es exactamente igual que lo que hacía el PSOE en los años 80, ¿no? Subía al poder diciendo que iba a hacer una cosa y después, una vez que estaba en el poder, pues hacía todo lo distinto, ¿no? Pues sí. en este caso lo mismo no mientras están en la oposición votan unas cosas y cuando están en el gobierno votan otras distintas no y además independientemente de la, del tiempo que les toque pues se vota una cosa o se vota otra no y además sin ningún criterio no según parece eh, yo creo José Manuel que estas es elecciones europeas del 7 de junio habría que plantearla como las elecciones en las que se, se presentan dos modelos ¿Eh? En eso estamos de acuerdo, pero no son el del PP y el del PC sino que se presentan. ya, ya están, ya están pero, intentando meternos la ya, a, a, dos, mo, lo, dos bueno, modelos Fernando, sí, sí, el, eh, el modelo capitalista sí, que se sí, es que sí, lleva sí. a cabo, el que ha dado lugar al fracaso de la economía, la crisis actual, no el modelo neoliberal ¿eh? que da lugar al enriquecimiento de unos pocos a cambio del sufrimiento de los demás, se presenta ese modelo frente a el modelo de una economía solidaria y Y que apueste por el ser humano, ¿no? por la igualdad, por la justicia, que es el que representa a Izquierda Unida, entre otras fuerzas políticas. Sí, sí. ¿eh? Pero yo he estado viendo yo en tertulias y reuniones que eran en la televisión. Hoy ¿eh? dice, perdona, Fernando, no, un, sí, sí, un, vale, un vale, momento, perdón. Dejado, hoy dice la responsable de la organización del SOE, Leire Pajín, sí. que. Y ahí José Manuel se ríe. <ríe> eh, sale hoy en el telediario ya diciendo que me parece que ha sido. En me parece que así. bueno que en esta elección europea confronta eh, el modelo, el modelo del PP con el modelo del PSOE eh, rimo, ¿no? que, que, rimo, que dice ella eh, que es el modelo eh, el modelo que va a salvar vamos, eh, el modelo que va a hacer que, lo, que la crisis no la paguen los trabajadores sí. eh, pero si la crisis Eh, si la crisis la están pagando los trabajadores está eso en el gobierno eh, si le están dando el dinero a los bancos cuatro millones de parados si no están invirtiendo la creación pública de empleo si están dando el dinero a los bancos en vez de crear una banca pública si la crisis la están pagando los trabajadores que no la está pagando es el capitalista que ha sido el culpable de la crisis parece que bueno, en el debate de la nación van y sale a página presentar... con toda la cara del mundo diciendo eh, Que el modelo que representa el PSOE es el que hace que la crisis no la paguen los trabajadores. No, o a sea, me recuerda a un intento que... barato de la condolisa Raiden, ¿no? Entonces, por eso me río mucho cuando la veo, ¿no? Porque intenta ser como la condolisa Raiden, ¿no? Una especie de, de rock baile, pero la verdad es que es una triste marioneta, ¿no? Intentando engañar a todo el ciudadano que ya está viendo que, que verdaderamente, que esto ya no es política de hace, Eh, la contra de hacer, de estar en contra porque sí, sino que verdaderamente la, la están cagando ver, claro. por todos lados, vamos, que es que. Las medidas la, de interés son cagadas una detrás de otra. Te voy acá, a contar una anécdota de esta mujer que el otro día, bueno, hace un mes o un mes y medio, le preguntan en que haya quien caiga, eh, mm. El programa, le preguntan que quién es el presidente de Rusia, eh, Secretaria de organización del SOE, o sea, y no lo sabe? y dice que es Putin cuando ya hace un año claro. que me es presidente claro, claro. de la Federación Rusa que me veré ya, ¿no? ella no sí. me, eh, me y, y uh, dice Putin Bueno, un, pero... un alto cargo del Estado bueno, es... un, un lazo lo tiene todo... también podría haber dicho vivo Honduras, por ejemplo ¿no? sí, Como... sí. pero bueno, eso eh, me un me lazo lo de... no tiene cualquiera, pero es una dura de pato me me de... Alto, es un... el Estado español no sabe quién es el presidente de Rusia, que es uno de los países me es un muñeco de trapo que me es un muñeco de trapo pero, pero el presidente de Rusia ¿no? sí, sí. Es útil, pero eso es ya. la humo ¿no? ahí gasamos por dos lados te cuento, uh lo que hemos -huh. hecho la referencia que he hecho antes a que el Parlamento norteamericano, le manda una carta a Zapatero eh, pidiéndole que cambie un poco la estrategia en, contra, en cuanto al antisemitismo. Pone la República de España ¿eh? ah, no, sí, <ríe> en la carta. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea Bueno, que... y, eh, cuando tocaron en el torneo de el Himno de riego ¿no? Que se le estaba el pepe gobernando y van a, o sea a montar una guerra mundial. Siguen con la misma idea de que esto es una república, ¿no? <ríe> Una república de trabajadores, trabajadoras de, de, de toda clase, libres e iguales. ¿no? un iguales. artículo de. A bueno, Michel pues, decir. entonces, eh, sobre el tema de, si queréis, os digo la lista que tiene Izquierda Unida en los, los diez sí. primeros. Los diez primeros, mm. el primero irá Willy Meyer, o Billy Meyer, para mí que mm. me dice que, que, hay que hay que llamarle Billy, no Billy Meyer. Billy, no. no. Billy. Ah, Billy, Billy Meyer. <risa> Raúl Romeva, el número dos. El tercero será Marta Pulgar García, el cuarto Esther López Barceló, el quinto Nuria Lozano, el sexto Isabel López Aulestia, el siete Joaquín Rodero, el ocho Caridad García, el nueve Santiago Margos Lorenzo, el diez Carmen Ordaz, Y así hasta 52. A ver, que que 50 eurodiputados. Euro ¿no? Que se eligen aquí en España. Mm, ¿no? mm, es un momento clave mm, para. Yo creo que el mensaje es ese: que aquí se presentan dos modelos. ¿cómo está? Pero el modelo neoliberal, que es el modelo que defiende tanto el PC como el PP, que son iguales ¿cómo? en lo económico, en lo trascendental, en ¿no? lo que eh, a la postre da lugar a la organización eh, social, el modo de, de producción de la sociedad. Y. Eh, El modelo que representa la alternativa ¿no?, a esta política económica egoísta, insolidaria. ¿Belizista? Y, ¿Qué? Que el, e individualista, ¿no? Es eh, el, el, el proyecto que, que presenta la Izquierda Europea, el Partido de la Izquierda Europea, que, que, con el que se presenta eh, Izquierda Unida. Bueno, Izquierda Unida quiere decir que se presenta bajo una denominación que se llama la Izquierda. La izquierda. ¿no? Que ¿sí? es un... Sí, porque va en coalición con Iniciativa, con iniciativa Cataluña, per Cataluña. Izquierda con, Republicana. Claro, igual que, por ejemplo, el Partido Andalucista va con el PNU, que se llama no sé qué de los pueblos o algo. Pues, ¿sí? ¿sí? ¿sí? Bueno, sumado. pues vamos a cambiar de tema no porque vamos bueno creéis que la gente va a pasar. votar en esta elección europea en esta elección es que le hay que despedirle a las personas de izquierda que vengan a votar a la candidatura izquierda ¿no? yo creo que mientras lo que eh... no es normal es que dejemos que, que nos carguen una directiva de 65 horas de trabajo y que estemos peleando luego por culpa de eso <ríe> bueno ahora... hay que prepararse y poner voto en su sitio ahora parece que la, la lo de las 65 horas las ha hecho el PSOE. <ríe> ah, chau, ¿Y he hecho... votado algunos eurodiputados del PCE sí de hecho, ¿no? han, pero han hecho han, el hecho, votaron, un... sí, ¿no? han hecho montajes o sea, y lo están distribuyendo, ¿no? de mm. vía internet algo, ¿sí? en el cual pues se ve como que aquello era una tragedia y que gracias a que de golpe un eurodiputado del PSOE de aquí de, de España habló, pues mm. eh, se solucionó todo, ¿no? Pues bueno, hay que ah, que, y qué decir que machacando continuamente sobre el tema de fue sí, una falacia, ¿no? la que de se he millones trabajo, de firmas sí, ¿no? sí. desde Izquierda sí, Unida y sí, si no estamos en a la nivel la europeo en y... pasan de todo. Mm. Y, y bueno, también recalca que de lo que estábamos hablando sobre la abstención, ¿no? Durante muchísimos años hemos visto cómo han jugado muchísimo a, a que hubiese abstención en las elecciones europeas, ¿no? Y yo creo que debido a la situación tan gorda que tenemos de crisis, y, mmm, no es que vaya a ser un éxito la, las elecciones, no lo sé en participación, ¿no? Pues yo espero que sea muchísimo más alto que cualquier otra comicio europea que hemos tenido. Sí, y toda la gente. Eh, Está Vamos todo el mundo a... muy, muy, muy, pero muy votar, muy, pero un voto muy, de castigo, muy mosqueado, muy cabreado, ¿no? Y habría que hacer un verdadero voto de, de castigo, que no es votar al voto. PP, ¿no? Puesto que el PP hace que la está dominando y el PSOE en, en, en Europa, ¿no? No me refiero a los países, no sino al conjunto de los eurodiputados. Que sepa todo que que la, la directiva, directiva de ¿no? las 65 horas es del P, ¿eh? Sí, sí. De hecho, todas las la directivas que se han preparado en los últimos años, que se están llevando a cabo, no como la ley Bolonia y toda esta serie de cosas, están mascadas por el PP, pero también por el PSOE, que la da el visto bueno siempre. no De hecho, la, el Tratado Este de Constitución Europea... ...que no lo quieren meter a trancas y barrancas... ...que el único sitio donde va a ser votado va a ser Irlanda... ...y están ahí insistiendo, insistiendo... ...para que voten a favor también... ...porque si no tienen que volver a reunirse... Eh, creo que ya ha pasado. Eh, por, eh, hablando claramente y ...es una mierda, vamos... Eh, bueno, ...y de, checa, y de, vaya, y de hecho que, por eso no nos dejan volver, volver a votarlo... A ...porque saben que si volvemos a votarlo... ...al final nos vamos a enterar de por qué en Francia... ...de por qué en Holanda y por qué en Irlanda... ...se votó en contra... ...y porque ahora solamente se vota en Irlanda... ...y en el resto de los países... PSOE y PP van de la mano y votan a favor de esto, ¿no? Y no nos permiten todavía ni desglosarlo. Hace ya dos años y pico que fueron aquí las elecciones al Tratado de, de, de la Constitución Europea y sigue sigue bloqueado, ¿no? Sigue bloqueado porque no interesa que nadie sepa nada para que una vez que se apruebe, se apruebe y ya no tenga efecto Ya Eso no se puede eliminar, que es la intención de los dos, ¿no? en Europa es que el problema es que plantea Izquierda Unida es que tiene que haber un, un proceso constituyente no que nos impongan una constitución sino que haya unas elecciones para la constitución ¿eh? y que luego se voten de alguna forma hay recursos suficientes para que la población democráticamente pueda votar artículo por artículo y dejarnos ya de tontería de pasar de nosotros y plantearnos ningún tipo de proyecto que sea lesivo para la mayoría y muy beneficioso para una minoría económica, que ese es el proyecto de la Unión Económica Europea. Es solamente de conseguir más capital para los que ya tienen el capital. Sí, además de eso, si nos fijamos, en todas las normativas que se han hecho europeas, han propiciado precisamente la crisis. Gracias a la normativa europea se ha vendido toda la empresa pública, gracias a la normativa europea se pueden trasladar a las empresas donde haga falta sin tener que que mirar por el medio ambiente y buscando solamente el beneficio puro y duramente económico, de hecho ya están pensando en abrir la Comunidad Económica Europea lo más lejos posible para encontrar países donde sea más... Más barato todavía para el Bueno, por estamos viendo que, las y lo que decisiones de interesa la interesa economía... que los que manejan el mogollón de pasta siguen ganando un mogollón de pasta, ¿no? Y por eso ejemplo, es lo que están preparando, ¿no? Y eh... Claro, una vez que se apruebe, si se aprueba, pues ya después no tiene forma de ir para atrás. Estamos viendo últimamente de hecho había que, que, los... que cambiar la constitución española, ¿no? Y encima para peor, no para mejor. Que hemos estado pudiendo comprobar en los últimos años que las grandes decisiones sobre cuestiones económicas y sobre modelos, ¿no? modelos económicos no se deciden en los países no lo deciden los, los ciudadanos de esos países se están decidiendo en estas organizaciones que se, están dirigidas cada vez menos por el capital claro, por ejemplo a eh, el, el tema del tratado de Maastricht que bueno, cuando se, se hablaba del tratado de Maastricht de las políticas neoliberales de que bueno de, de los que Estados eh, tenían que ir a, una, a un déficit cero a, a un modelo Eh, no intervencionistas a un modelo por la eliminación de lo que son de las empresas públicas y demás eso eh, se ha tomado ese tipo de decisiones este tipo de orientaciones eh, políticas se han tomado en estas organizaciones que están alejadas de los ciudadanos que no son democráticas porque bueno eh, no son democráticas porque no no son elegidas ¿no? por los ciudadanos. En este caso, salvo el Parlamento Europeo, que se vota cada cuatro años, eh, realmente las decisiones en materia económica y demás, y de otro tipo de sectoriales, se toman por parte de unos comisarios. Mm, hemos dicho, los, los comisarios, comisarios de pesca, los comisarios de agricultura, que toman decisiones que, bueno, por ejemplo, aquí cuántas decisiones se han tomado en en cuestiones de agricultura y bueno y el gobierno español se la tiene que tragar, ¿no? Cuando perjudicaban a sectores importantes, a los sectores de la agricultura. Había un alemán ahí que no me acuerdo el nombre que eso era dañino para España pero pero a tope no me acuerdo el nombre cómo era. Ese, ese cada vez que lanzaba una Sí, lo sí, que el ¿no? el campo ese, y ese, la, la navaja para comérsela en crudo que se creía que ya Cada vez que eso pum, le pegaba un tajo a la agricultura española uh -huh. y, y yo no sé cómo se las apañaba y bueno, siempre tenía los agricultores con los tractores en la calle. ¿no? Bueno, ya que hemos sacado el tema de la crisis, también vamos a hablar eh, de la Bolsa Pública, que se ha abierto en ese año del 24 de mayo, que Ingeridonia está preparando una gran movilización. Pero antes antes reseñar que publicó un libro ¿no? sobre co qué debería hacer España para salir de la crisis, un recetario de, de política... ¿Eh? A mí, ¿Una guerra contra alguien o lo que sea? No, sí, sí. Andá. no a mí... Hombre, Yo creo que hace todo lo contrario de lo Estaría bien que el, el PP hablara, ¿no? Y porque si, si la gente escuchara las medidas que el PP realmente piensa, pues muchos se, se tirarían de los pelos, ¿no? ¿Cómo? Pero vamos, que Andá, que es responsable de la crisis, en igual o mayor medida que Zapatero, pues es el iniciador de las políticas neoliberales aquí en España, junto el continuador, ¿no? Después de Felipe González. Y especialmente el tema de la vivienda, pues fue en su mandato cuando se, se dio se mercado iba, libre a la vivienda, ¿no? cuando se empezó a especular con, con el suelo. Y entonces provocador responsable de la crisis, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa con la bolsa pública? No sé, la, la bolsa y José Manuel, aquí en Esidia. La S. bolsa S. que hay, uno, hay un, unos papeles que hay que rellenarlos, que todas las personas que, tengan, que no tengan ingresos estén sin, sin ningún tipo de ingreso de protección pues eh, ahí en el ayuntamiento ahí lo puede coger en el grupo de izquierda unida puede irse al grupo o venirse aquí a, a, a la casa de la calle el Carmen de izquierda unida y, y por la mañana estamos abiertos también para que quiera rellenar los papeles nosotros le damos la la, la prescripción o sea rellenar todos los documentos para que los lleve asuntos sociales ya ha terminado todos los, todos los papeles hechos. Bueno, recalcar que esto es una bolsa de emergencia que, no eh, es que, que se ha te... abierto hoy lunes, uh -huh. eh, cierra el jueves, es para familias, pues, básicamente para familias con mucha precariedad, es decir, que no tengan ningún ingreso o que entre todos junten menos de 500 euros de ingreso. ¿no? Eh, recalcar que es una bolsa muy, muy, muy temporal. Eh, la condición sí. que ha puesto el ayuntamiento es que va a ser muy, muy temporal, que va a ser prácticamente, eh, para las dos últimas obras de los, de los fondos FIE, ¿no? Que son los más grandes. Que no nos esperemos tampoco gran cosa, ¿no? Sí. Y nosotros recalcamos que seguimos luchando para que se cree una bolsa de trabajo y como le hemos dicho al ayuntamiento, no hacer una bolsa de trabajo y quedarnos ya en casa sentados tranquilamente, ¿no? Sino juntarnos todos los sindicatos, todos los partidos políticos, el grupo municipal, todo. Y nos a Sevilla decirle al señor Griñán, mira, tenemos gente para una bolsa de trabajo, necesitamos trabajo, ¿no? Porque lo que es verdaderamente lo que necesitamos, no necesitamos, eh, planes tan fantásticos como el Fondo FIE, ¿no? Con menos dinero bastante del que se invierte en el Fondo FIE se podía dar dinero efectivo en sueldo y hacer otro tipo de obras menores, eh, y que se alarguesen en el tiempo, ¿no? Y todos sabemos un montón de obras que se pueden hacer, ¿no? Y que se han hecho en los años 80 para, ...para paliar situaciones como esta, ¿no? Y yo creo que ya va siendo hora de que yo apelo... Eh, ...como Salvador Bustamante apeló también en aquella, en las últimas reuniones... ...como es que hemos tenido... ...a que nos pongamos todos de acuerdo... ...que se acabe la demagogia... ...y que es un problema que está ahí, verdadero... ...y está muy, muy, muy caliente... ...hay muchas personas que están ya sin cobrar ningún tipo de subsidio o ayuda... O ...otros están acabando la ayuda familiar y bueno y dando viajes al campo a rebuscar pues hay cientos y cientos y cientos de personas ¿no? y ya lo hemos dicho, creemos que la solución es juntarnos todos, unirnos y luchar para para que se piense nuevamente desde la Junta Andalucía y desde el Gobierno en crear empleo, no en salvarle la situación a una serie de empresarios durante una serie de meses con unas obras que le reportan unos beneficios enormes, no como hemos estado viendo ¿no? Y lo suyo es que se cree trabajo real, ¿no? Por eso vamos a seguir luchando desde Izquierda Unida y desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el Sindicato Obrero del Campo, porque se cree una bolsa de trabajo abierta para que todo el que se quede parado pueda optar a trabajar un tiempo desde esa bolsa, ¿no? Y que esa bolsa no se quede limitada únicamente al poco trabajo no cualificado del Ayuntamiento, ¿no? Sino que desde la Junta Andalucía y desde el Gobierno eh, se active un plan en el que se dé empleo. Manos de obra, no sé, no sé de obra faraónica, sino de empleo, una cosa que realmente hace falta para que todos podamos pagar las hipotecas, los alquileres, eh, llenar la nevera, pagar la electricidad, que se ha puesto por las nubes y se va a seguir subiendo, eh, pagar el agua, que también va a seguir subiendo, y todo ese larguísimo, etcétera, ¿no? Porque aunque esté bajando ligeramente la bolsa de la, de la cesta, eh, otros productos básicos como son la energía, pues está todo subiendo y poniéndose por las nubes. Eh, bueno, pues no sé si Fernando quiere añadir algo más, pues llegamos al final sí, sí, sí, de tiempo. Que, tenemos... que, que no lo deje la persona que este hombre, que muchas veces entra la pereza de que ay mañana voy, que tal, que no lo deje hombre, que tengan una situación complicada y eso que... ...se pase por aquí por la mañana... ...o vaya al Grupo Municipal que la unidad ...la atendemos allí, ¿vale? Sí, o si no se puede pasar también aquí por las tardes... ...que también y vamos a estamos teniendo. por la tarde, se le puede rellenar aquí, ¿sabes? Aparte también anunciando que este jueves... ...estaremos nuevamente en el jueves... ...recogiendo firmas, ¿no?, para la campaña... ...que tenemos a nivel andaluz... ...de exige soluciones con tu firma... ...en el que se piden... ...un montón de propuestas... ...se dan un montón de propuestas... ...al gobierno andaluz y al gobierno... Eh, de Madrid... Eh, para que creen políticas que efectivamente den empleo y dinero al ciudadano, no que se lo den a una serie de, de señores que durante estos años se han forrado a costa nuestra y que siguen forrándose ¿no? eh, Bueno, pues ponemos fin al programa de esta semana, nos volveremos el próximo lunes, 18 de mayo ¿eh? y bueno pues recordad que Que este sábado 16 de mayo en la Casa de la Juventud de Ciego tendrá lugar el primer festival solidario, Palestina, eh, desde las 12 de la mañana con una conferencia, a las 2 una paella y después a partir de las 3 actuaciones musicales de, de diversas índoles. Y bueno, dar un saludo a todas las personas que nos han escuchado y que el próximo lunes pues, estaremos con ustedes nuevamente en directo y que durante la semana pues, nos podrán escuchar en diferido. Eh, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.